Auspicia Informativo Farco En Banco Credit Cop, tenemos 276 filiales con la mejor atención personal donde te resuelven todo siempre con una sonrisa Movete a Credit Cop a un banco distinto Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Para más información consulta en www.bancocreditcop.com o comuníquese gratuitamente a Credit Cop Responde 0808-884-1500 Banco Credit Cop, Cop Limitado Reconquista 484 Cava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 Avanza la investigación por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero Milei sigue sin hablar del tema. En las últimas horas se conoció que en la causa, a cargo del juez federal Sebastián Casanelo y el fiscal Franco Picardi, se bloquearon las cajas de seguridad y se prohibió la salida del país al ex jefe de la agencia, Diego Spagnuolo, al exfuncionario de ese organismo, Daniel Garbellini, y al empresario de la droguería suizo-argentina, Jonathan Kovalipker. Este último se presentó recién ayer en el juzgado. El presidente Milley... Denunciado en la causa junto a su hermana y otros funcionarios como Eduardo Lule Menem encabezó ayer un acto de campaña en Junín donde no habló del tema solo tuvo una referencia a la corrupción ante el grito de uno de los asistentes y fuera del discurso que leyó el presidente decía esto Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, Dios, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces. Están molestos porque les estamos afanando los choreos, lo que decía el presidente Milay. Organizaciones de discapacidad expresaron su indignación por los hechos de corrupción que se investigan en la Agencia Nacional de Discapacidad. Vamos a conocer en Santa Fe cuál fue el reclamo que realizan familiares y prestadores para que aparezca la plata que les corresponde a las personas con discapacidad y que salía en forma de coimas desde la Andís. El informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet. Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. El dinero de la coima de la Andis que desnudó Españolo le falta a las personas con discapacidad. La resolución del Gobierno Nacional de Echar al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Españolo por los audios que desnudan los mecanismos de la corrupción de Karina Milei y Lule Menem, necesariamente tuvieron que nombrar a un interventor afecta a los programas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Así lo explicaba Gabriel Laortolo Chipi, presidenta de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe. que La Agencia Nacional de Discapacidad existía a raíz de esta de estos famosos audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad que se expusieron. Eh, nosotros lo recibimos el día lunes, creo que empezaron a circular. No teníamos certezas porque hoy en día con la inteligencia artificial se hacen un montón de cosas y bueno, pero esto terminó trascendiendo, siendo público y terminó estando la Agencia Nacional de Discapacidad intervenida y esto nos preocupa de sobremanera porque mientras esté intervenida ¿qué va a pasar con todas las políticas y con todo lo que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad? De ahí depende directamente el programa Incluir Salud es la cobertura que se le da a aquellas personas que tienen las pensiones no contributivas por invalidez laborativa ¿qué va a pasar con las pensiones y con estas auditorías que están en curso también. La presidenta de esta unión de entidades de personas con discapacidad destaca con asombro la dualidad del relato oficialista que los acusan de truchar pensiones, pero ellos roban miles de dólares de Andís. Han ha, sido muy agresivos en relación a las personas con discapacidad. Eh, se ha instalado como que, bueno, esto de del truchaje en relación a la discapacidad. Y bueno, y ahora nos encontramos con que probablemente, según esos audios, hay miles y miles de dólares que se fueron quitando y a nosotros se nos dice que no hay plata y no hay presupuesto y que ese es el motivo de la no aplicación y del recorte de un montón de cosas. Entonces, realmente eh, estamos en una situación eh, de alerta, de angustia, confiando en que esta ley eh, sea tratada en senadores, pero por otro lado con una situación bastante incierta... Finalizando, Gabriela Ortolo Chipi destacó que es importante que el dinero de las coimas que develó Españolo aparezca porque ese es dinero que se le quitó a las pensiones injustamente dadas de baja. Que la plata aparezca porque no es menor tampoco, porque si no queda la investigación y la plata vaya a saber dónde está, esa plata es importante también que aparezca porque esa plata, el destino es las personas con discapacidad. Reportó para Farco FM Chalet. Y también en Córdoba se oye este reclamo. Personas con discapacidad, familiares y prestadores se movilizaron para expresar su indignación por los hechos de corrupción que se investigan en la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo hicieron en la Plaza San Martín de la capital provincial y allí estuvo Radio Sur recogiendo estos testimonios. Este escándalo se suma a un contexto de recortes brutales que han vulnerado derechos básicos. Suspensión de prestaciones, freno en las pensiones, trabas en el otorgamiento del CUT y demoras en los pagos congelados a prestadores. Mientras se ventilan tramas de coimas millonarias, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad con el pretexto de la austeridad. Absolutamente violentados en, por los audios que se han dado a conocer, mientras nosotros... Eh, nuestro colectivo absolutamente vulnerado, violentado por el gobierno, eh, eh, hacía todo lo que le pedía para eh, eh, supuestamente auditar las las pensiones. Eh, bueno, aparentemente ellos estaban robando la plata. Es necesaria nuestra presencia aquí como prestadores cuando hay un posible escándalo de corrupción que se debe investigar y que afecta a nuestros derechos pero principalmente al de mis alumnos y al de nuestros pacientes exigimos con urgencia una investigación inmediata transparente y pública que garantice sanciones a todos los responsables políticos y administrativos nadie se, se salva, salva de solo declaración de emergencia en discapacidad ya. Ya. voces del reclamo que realizaban familiares Personas con discapacidad y también prestadores en la Plaza San Martín de Córdoba, la cobertura de Radio Sur. Los trabajadores y trabajadoras del Garrahan celebraron los 38 años del hospital y pidieron que el Congreso defienda la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica en caso de que mi ley la vete. Vamos a escuchar a la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, Norma Lezana, en el acto realizado en la puerta del hospital. Como dijimos, si el presidente veta esta ley, tiene que haber una movilización desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, de verdad. Y creo que estamos en condiciones de hacerlo, porque están ellos, <risa> porque están ellos. No solo van los diputados y los senadores y todos nosotros, sino la garantía, la garantía de que esta lucha no se pierde. Son estos padres que nos dan el ejemplo de este... De lo que es luchar por un hijo, por una hija, y eso lo sabemos muy bien. Les pedimos a los diputados que, que insistan, que insistan. Nosotros necesitamos la ley. Si el presidente la beta, insistan, por favor. Y que sea por más de los dos tercios. Tenemos que convencer a todo el mundo que el Hospital de Pediatría Garrahan es causa nacional y está por encima de lo político partidario. Creo que, que es muy importante esto, ¿no? Norma Lezana, la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, en el acto realizaron la puerta del hospital con motivo de celebrarse los 38 años de ese hospital. Vamos ahora a Mendoza porque allí retomó su actividad la Cátedra Libre sobre Soberanía Alimentaria, una de las 60 que se dictan en las universidades públicas de todo el país. El informe de nuestro compañero Marcos Barroso, desde Radio La Mosquitera. Audiencia de Farco, buenos días. Comenzó Mendoza la nueva cátedra para todo público que se trata de soberanía alimentaria. Esta cátedra es parte de la red de cátedras libres de soberanía alimentaria que se han ido expandiendo en todo el país, con más de 60 espacios que integran universidades nacionales y colectivos afines. Se trata de un entramado federal que desde el 2003 busca disputar sentido en torno al modelo agroalimentario dominante promoviendo la agroecología, el mercado justo y el derecho al acceso a alimentos sanos y soberanos. En Mendoza la cátedra funciona desde el 2018 en la Universidad Nacional de Cuyo y en estos días en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales vuelve a comenzar la cátedra. Dialogamos con Julieta Lavarelo, abogada e integrante de la cátedra y nos contaba un poco acerca de esta red de cátedras y de los inicios. Es una red de 60 espacios entre cátedras libres que funcionan todas en universidades nacionales y algunos colectivos afines que no son cátedras pero que están dentro de la misma red porque tienen la misma impronta de ocupar los espacios de la universidad, de que el conocimiento sobre la soberanía alimentaria llegue a todos los espacios, que se pueda trabajar desde la educación también, que es muy importante. Nosotros estamos trabajando, o sea, la red... Eh, nace en el año 2003 y se ha ido fortaleciendo, así que tenemos espacios en muchos lugares, las últimas incorporaciones son súper lindas sí, a lo largo y a lo ancho del país También por último, Julieta nos contaba los ejes que va a atravesar esta cátedra. Nuestra cátedra es una cátedra optativa, que es una cátedra cuatrimestral son más o menos unas 14 clases que tenemos, invitando a toda la comunidad a participar de la cátedra, es una cátedra abierta, con haber terminado secundario ya te puedes inscribir todas las cátedras son multidisciplinarias tenemos distintas profesiones, el tema es variado eh, abordamos todos los, los aspectos o los ejes de soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación informó para el informativo de Farco FM La Mosquitera, Radio Comunitaria deportiva ahora en el noticiero nacional de Farco porque en el volei femenino las Panteras juegan hoy contra Eslovenia en el Mundial de Tailandia para pasar a la siguiente fase. El informe de nuestro compañero Iván Alday. En Tailandia, la selección femenina de volei, conocida como Las Panteras, se encuentra disputando una nueva edición del Mundial. Tras haber vencido en la apertura la República Checa por 13 a 1, no pudieron por el mismo resultado ante Estados Unidos en el segundo encuentro del certamen que se encuentra disputándose en Tailandia. Fue derrota por 25 a 14, victoria en el segundo parcial 25 23, y luego al revés 25 12 y 25 17. La La selección femenina cayó 3 a 1 ante Estados Unidos en Tailandia. Nuevamente Blanca Cugno fue la máxima anotadora con 29 puntos. Las Panteras cerrarán la fase de grupo antes novenia este martes. Justamente rival que sufrió una derrota ante República Checa por 3 a 2. Definición abierta para la selección argentina. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En La Plata, el informativo Farco suena en Radio La Sabal.